que aplicaron el control de la población a la manera de la contrainsurgencia de los años 60 y 70 y los mecanismos de la denuncia de la desaparición forzada fueron los mismos, terror, revictimización, amenazas, persecuciones concretas contra los denunciantes es decir, los familiares ahora bien si nos vamos a otros continentes, Irak, Siria, Libia, ahí el imperialismo pulverizó a esas sociedades, asesinando y provocando desapariciones forzosas masivas. Bueno, fijémonos entonces si no es imprescindible hoy luchar contra la desaparición forzada sí y bueno si nos detenemos ahora en argentina hoy en el caso de desaparición forzada de Facundo astudillo castro no no es el mismo tipo de, de situación si bien todavía se está llevando a cabo la tarea de identificación y se esperan los resultados de la autopsia de los restos encontrados este el comportamiento de las autoridades ha sido completamente opuesto a al de la situación de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado casi desde que la madre Facundo hizo la denuncia Horacio Petragala estuvo acompañando el proceso Alberto Fernández habló con la madre en distintas oportunidades y la recibió durante dos horas en la Quinta de Olivos, a la madre y a los abogados escuchando los reclamos Axel Quichiló primero telefónicamente y también presencialmente mantuvo contacto directo con el anunciante se apartó a la MUNS y en esa medida a Berni de la investigación. Es más, eh, ayer se informó que hay dos fiscales que se sumarán a la investigación por la desaparición forzada de Facundo, por ya que las denuncias de la querella al fiscal federal de Bahía Blanca actual, Santiago Ulpiano Martínez, eh, fueron muy fuertes y, y además se lo, se lo recusó como mínimo en dos ocasiones. Eh, casal el procurador general interino designó al titular de la procuraduría de violencia institucional andrés ja y al jefe de la unidad especializada en ciberdelincuencia horaciosolín eh, y, y, y y digamos que la mamá de, de, de facundo eh, tuvo digamos una, una directa incidencia en esta en este apartamento de de Ulpiano Martínez, ya que lo acusó de no haberla recibido nunca y de haber tenido un trato, un trato inhumano con ella y que además filtró a medios de Bahía Blanca toda la inf información a la que ella nunca tuvo acceso respecto a la investigación. Bueno, el mismo Pietragala este domingo en un acto virtual por el 30 de agosto aseguró que implementará toda la condena sobre los responsables de, de la desaparición forzada de Facundo si la justicia determina cómo y quiénes lo efectuaron. Es más, llamó la atención sobre el incremento de los casos de violencia institucional en el contexto de pandemia mencionó que existe un arrastre en ese sentido, en las prácticas ilegales de las fuerzas de seguridad, y que se está trabajando para reformarlas totalmente. esta este, Por el contrario, eh, es sabido el comportamiento encubridor de Macri, burry su no, secretario Noceti, ensalzador de un asesino como Chocobar. Evidentemente, con muy distintos y hasta ahora actitudes marcadamente diferentes. Estamos aquí en radiográfica conversando con Guillermo mogilner con Ana María Regui, ambos integrantes de la Comisión por Memoria, Verdad y Justicia de General Madariaga y que han participado en ocasión de celebrarse el pasado 30 de agosto, el Día del Desaparecido, eh, en una actividad virtual eh, eh, con encuentro con distintos países internacionales en donde el flagelo de la desaparición forzada no solamente es cosa del pasado, sino que es cosa del presente. Estuvieron presente miembros de Uruguay, Colombia, México. Y bueno, queríamos saber, Ana María Guillermo, para finalizar esta conversación, eh, ¿Cuáles han sido las conclusiones, más aún tomando en cuenta esta actualidad en donde este terrible hecho de lesa humanidad sigue ocurriendo? Bueno, más que conclusiones, Hernán, digamos que se terminó con compromiso y tarea para todos. A través de las participaciones de colectivos que luchan contra la desaparición forzada, quedó claro que la conquista del de 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada no fue alcanzado desde los escritorios de parlamentos o tribunales, sino resultado del sufrimiento y lucha de miles de familias clamando por la aparición con vida de sus seres queridos. Y a pesar de los logros de organización para que cada día se luche conjuntamente, duele constatar que aún reina impunidad escandalosa en muchos países. El encuentro es un paso más, para reanudar el compromiso de rechazar la desaparición forzada, que como lo califica Nora Cortiñas, es el crimen de crímenes, ya que en él se conculcan todos los derechos de la persona al mismo tiempo. Sí, también quedó claro en el encuentro, muy fundamentalmente, para que los compromisos jurídicos que adquieren los Estados no se conviertan en papel enojado, la movilización de toda la comunidad es imprescindible como se dijo en el encuentro el nunca más es una construcción diaria y colectiva formar promotores de derechos humanos en todos los ámbitos escuelas, universidades, sindicatos además el poder contar con espacios como este que les, queda, les quedamos inmensamente agradecido es el eje de la batalla cultural para desmontar ...los dispositivos de la, este, de la derecha neoliberal. ¿Seguimos en La Señal? FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Inicio de espacio publicitario APLA Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas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 su Sumate ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, no me parecía ¿Por qué lo escucharías? Por las dudas por las dudas, por las dudas, un programa transmitido de persona a persona Jugamos, wow, nos reímos, esa es la idea del programa Perfecto. Ser chicos <risa> Todos <risa> los martes de 22 a 24 ¿Está bien? Sindical Federal El movimiento obrero Desde adentro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 antes las declaraciones de Diego Armando Maradona donde se pone él a disposición del gobierno nacional para pagar el impuesto a los ricos dice, le pido a Dios que se apruebe la ley de aporte solidario de grandes fortunas en este momento de crisis se necesita de la ayuda de los que más tenemos yo perdí a mi cuñado por COVID sé lo que es no poder despedir a un ser querido, yo sé lo que es no tener para comer, por eso estoy a su disposición, Presidente Alberto Fernández, Vamos Argentina. Tweet reciente de Diego Armando Maradora. Levantamos la cortina. Gracias a los amigos que se han comunicado. Felicitaciones, Sindical Federal. Hoy el especial FOTIA, significativo y además con unos hallazgos historiográficos que pasan a formar bueno parte de la buena historia de la radiodifusión argentina. Alito A.P., Grisel Rubino, Diego Martín Ruiz Díaz, Francisco Fracaroli, Julio Ruiz, Javier asali Walter Rabioso, Macarena Alonso, Jorge Luis Rainich, Gloria Arnaud de la Mea, Emanuel Bonfort y Tincho Bravo están saludando. ¿Eh? Y mucha gente más que además eh, dice lo suyo. Vamos a ver todos los mensajes, puede ir dejándolos. Y recordamos que también puede hacerlo al 11 50 12 11.50.12.35.89. Y vamos a la nota prevista. Usted sabe que eh, en varias oportunidades, además de su salida al aire, el gran periodista Enrique Martín nos hace sus aportes. Y hoy quería hablar con Enrique para que se exprese, además del conocimiento que tiene, de información de actualidad, como peronista, como hombre de Movimiento Nacional. Porque sabe usted que viene filoso, viene con eh, la cimitarra a la hora de plantear sus objeciones al Gobierno Nacional. Y yo quería que... Enrique, las planté de modo directo al aire, libremente. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo? Estoy muy bien. Muy bien. Muy en, bien. Cuarentena. A ver, en cuarentena. En cuarentena, es lógico. Eh, si <risa> tuvieras que sintetizar cuáles son sus objeciones centrales a Alberto Fernández y su gobierno, eh, me gustaría que las comuniques libremente. Seguimos esta tónica de debate del movimiento nacional que se desarrolla en la señal. Pero bueno, mira, este eh, es bueno que me hayas eh, eh, presentado que hayas saludado a mí como como periodista. ¿no? no no me gustaría hacer este este comentario, opinar estas ideas como como periodista o como ex periodista o como militante que que no lo, que ya no lo soy. Este, sino más bien bueno como un peronista de toda la vida que he votado inefectiblemente el candidato socialista desde la primera vez en el 73 hasta ahora. Mira, eh quizás esta cuestión empiece antes de la solución de de Alberto. Yo te voy a ser sincero, hay mucha gente que que piensa más o menos lo mismo que yo, no sé si es mucha, pero yo conozco unos cuantos eh que muy dolidos, la verdad cuando se impidió que hubiera una disputa interna en las pasos de, del año anterior eh, no pues por, no porque hubiera digamos una ansia de, de, de ganar no no no teníamos ni la fuerza ni ni, ni la forma de ganar en, en esa interna pero sí de proponer eh, proyectos este básicamente peronista frente a una propuesta que no nos parecía tan peronista que nos parecía más lo que bueno estamos viendo ahora una propuesta progresista absolutamente atendible y respetable pero que no tiene digamos un andamiento un lineamiento central peronista ocurre que no esa interna nunca se hizo no es nuestro candidato este digo nuestro o mil candidato tal vez que era Guillermo Moreno es que, que que había peleado bastante durante cuatro años para afiliar gente por ejemplo 50.000 personas que no es poco bueno este no no pudo no pudo competir no importa si iba ganaron no. la verdad no pudo no pudo presentarle sus ideas al electorado de todos modos tanto él como todos sus seguidores votaron por la fórmula del arte Cristina por una cuestión de de disciplina lógica frente a un candidato de la de la oligarquía, ¿no? Para, para un peronista no hay nada peor que la oligarquía gobernando, obviamente que en el poder están siempre, pero eh, ya en el gobierno es como demasiado. Es decir, no hubo ninguna duda a la hora de de votar a la fórmula de Alberto y Cristina. Personalmente te digo, mi compromiso, por eso yo ni siquiera estoy decepcionado, realmente no, Mi compromiso terminó el día de las elecciones a las diez y media de la noche cuando Macri reconoció su derrota. Yo voté a Alberto Fernández solamente para que perdiera Macri, nada más. Entonces, bueno, es como que no le debo nada a nadie y me siento con total libertad de, de decir lo que pienso. No me parece que las líneas centrales de este, de este gobierno sean lo que la Argentina necesita absolutamente y me parece que tengan nada que ver con el peronismo. Y me remito a tres cosas porque si no se va a hacer muy larga y este, no no te quiero quitar el espacio. Es muy interesante el programa que yo siempre escucho, además. Digo esto, bueno, hay tres, tres cuestiones básicas para mí y por eso me refiero a cuestiones centrales. No a las noticias de todos los días porque hay buenas, malas y, y, y, y, y menos buenas y menos malas como todas las cosas. Este, estas cosas ocurrieron antes de la pandemia, además. Porque si no, todo está teñido.